Bona tarda a tothom, benvinguts a la tercera conferència del cicle de conferències noves investigacions. Aquest esdevinent pretén apropar les investigacions acadèmiques més actuals a un públic general amb un cert interès cultural i d'altra banda afavorir que els conferenciants agafin confiança i tinguin pràctica en el desenvolupament de l'argumentació d'aquí si és necessari per esclarir la seva investigació. En el dia d'avui, 15 de maig de 2014, ens acompanya Antonio Gómez, ell és becari FPU del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i es parlarà, com el títol de la xerrada índica, de «El deute com a dispositiu de control de la subjectivitat». Recordeu tots els assistents que, un cop acabada l'argumentació, s'obrirà un turn de preguntes lliure per tothom. Aquesta conferència serà gravada en la seva totalitat i en els pròxims dies penjada a la pàgina web del projecte novasinvestigaciones.com. Novasinvestigaciones.com. Eh Juan Bulguis Antonio eh comienza. Pues merci, muchas gracias por la invitación. Um, bueno, lo que voy a desarrollar es una parte pequeña de la investigación que vengo desarrollando en el último tiempo en la tesis doctoral en una tesis doctoral en la que a mí me interesa pensar dos conceptos, el concepto de posfordismo y precariedad, eh, desde una corriente de pensamiento italiana, conocemos como posoperismo italiano, eh, y también en su cruce con otra corriente de pensamiento francesa, o sea, el posestructuralismo francés, ¿no? el pensamiento Foucault eh, de Les Guattari. Mm, en ese sentido, y dado el el marco ¿no? en el que se inscribía el contexto en el que se inscribe esta charla pues no iba o no voy a hacer referencia a corrientes, a autores e ¿eh, no? intentar sino que voy a intentar mostrar un aspecto concreto no esta idea de la deuda la de la financiarización de la economía desde el marco teórico utilizado ¿no? eh, para ello primero voy a, a, a intentar situar eh, qué significa, por así decir ¿no? podemos decir en un sentido muy amplio que significa trabajar hoy o qué significa hoy producir ¿no? en un sentido relacionado al trabajo desde de la economía política eh, para luego desen, desembarcar en la idea de la deuda y la financiarización entonces en primer lugar la primera idea es así, ¿no? ya para aterrizar y luego lo iremos viendo con un ejemplo eh, que quería decir es que eh, para el conservadismo italiano una de las ideas claves es que a partir de los años 70-80 el capital se ha convertido en una fábrica social. ¿no? Esta es la, es la primera idea, es decir, el, el capital ha extendido los procesos de valorización al conjunto de la sociedad. Eh, no existe ya, por así decir, un único centro productivo, ¿no? el, el centro de la, la fábrica, sino que la en econom las economías post-fordistas, eh, la fábrica ha salido de la fábrica, por así decir, y el conjunto de la sociedad se ha convertido en lo que llamaríamos una fábrica social o una fábrica difusa. Es una fábrica que no tiene muros, es una fábrica que se ha diseminado en la sociedad, que se ha desterritorializado, que ha dispersado procesos productivos, que ha descentralizado eh, operaciones. En este sentido lo que en realidad queremos poner de manifiesto es una tesis fuerte ¿no? y es que hoy vivir y trabajar son una y la misma cosa. Es decir, el posfordismo o los modos de producción hoy se caracterizan cada vez más por su, en, por su creciente entrecruzamiento con la vida de los seres humanos. El capitalismo hoy tiene como materia prima la naturaleza humana como tal tiene como materia prima capacidades que nos definen a nosotros como homo sapiens que nos definen como como, como humano es decir el, el si otrora, no sobre todo después del, del pacto post 45 eh, la producción o su materia prima no podríamos pensar en torno a las grandes maquinarias la industria ¿no? la producción material de objetos concretos la eh, lo que vamos a intentar ver es cómo hoy lo fundamental o lo que marca la tendencia y lo que es hegemónico hoy en el capitalismo eh, es la creatividad, es la imaginación, es la inteligencia, es la espontaneidad, es decir, características propias de los seres humanos que eh, se ponen a producir. En ese sentido decíamos que la que el capital ha hecho una fábrica social porque ya no hay un único centro en el que produce sino que es el conjunto de la sociedad la que se pone a, a producir. Y vamos a ver esto qué significa. Para hacerlo un poco si más lleno, yo diría que el que, o sea, la penso, bueno, quizás no él, porque el pobre no es muy, o sea, es medio, pero digo, eh, quien realmente ha sabido ver qué significa la, la producción hoy, que es realmente una economía posfordista? Es Inditex. ¿no? Sí. Digo, o sea, no, no creo que Amancio Ortega no tenga capacidad para llegar a una elaboración tal, pero eh sino sí, quién, no, quién es man Manuel Ortega le el sur la, la riqueza de sus de su, ¿no? la riqueza que él tiene se la, con, se la, se la contaban a él, ¿no? que le con él por el PIB de países, ¿no? Le decía, "Usted ya tiene el PIB de Perú, y hemos sumado el PIB de Perú y Ecuador, y tiene el PIB de Perú Ecuador y Guinea Ecuatorial, ¿no? Y entonces él si os intento, orgulloso en tanto, ¿no? su riqueza iba. Entonces digo, no no sé si tiene capacidad como para hacer un discurso elaborado en torno, pero Inditex y que esto se estudia, ¿no? en muchas el caso de Zara, máximo Dutti, todas estas tiendas ¿no? de la industria de Inditex, se estudia en muchas de las escuelas de economía y yo lo voy a utilizar en otro sentido para ver si ¿no? esta idea de la fábrica social y de que vivir y trabajar significa la misma cosa, finalmente que la subjetividad es puesta a producir, a ver si luego intentar decir qué es lo que quiero decir. En primer lugar, a partir de los años 70 se produce un quiebre importante, que es la separación entre la función de la fábrica y la función de la empresa. ¿no? Es decir, eh, siguen hoy existiendo fábricas, ¿no? fábricas que se dedican a la producción concreta, a producción material X, del objeto que fuera... Eh, y hay una separación ¿no? del mundo de la empresa en el que por la empresa se entendería todo aquel ¿no? entrelazamiento de marketing, publicidad es decir, todo aquello que por así decirlo, ¿no? configura un mundo ¿no? es decir, ¿no? genera un mundo de sentido un mundo de adhesión a la que la gente se adhiere y es capaz luego ¿no? de venir a comprar lo que se produce entonces pudiéramos pensar yo no lo pienso así y diré por qué pero pudiéramos pensar ¿No? que el capitalismo es algo así ¿no? como una estructura eh, que intenta hacernos desear cosas ¿no? que intenta hacer que queramos consumir que nos dice cómo vestir, cómo pensar ¿no? la publicidad entonces claro, uno ve la publicidad es aliena y compra aquello que te dice ¿no? este discurso ¿no? de la industria cultural ¿no? y del discurso clásico sobre la animación funcionaría bajo estos parámetros ¿no? pero yo creo que la, lo realmente nuevo y lo que realmente es propio de la forma de producción hoy y que lo hace muy bien, ¿no? O sea, hacerlo muy bien las tiendas de, de, de la empresa Inditex es que no hay una subjetividad que generar, que crear, ¿no? Sino una subjetividad que captar. Y me explico. Inditex es una empresa que invierte el 0,2, 0,3 de su presupuesto en publicidad frente al 3 o el 4 que suelen invertir otras tiendas como H&M, Benetton, etcétera. 22 03 es nada y de hecho solo lo invierten en épocas de, de rebajas o de grandes tiradas. Zara no tiene publicidad en la televisión no tiene publicidad en radio no pone grandes carteles en la carretera no tiene desfiles de moda etcétera ¿no? no no no intenta no venderte el producto zara sino que hace sino que, el, que, que hace la inversión contraria ¿no? es decir eh, usted es un gran catedrático ¿no? de la universidad pompeu fabra tiene un estilo de vida x determinado Eh, usted ya ha generado un estado una posición yo digamos o sea, te genero no el máximo duty para darte a ti eso que tú ya has construido si en cambio pues no sé ¿no? eres eh, esto que voy a decir digamos no, no lo voy a decir en un sentido peyoraativo ¿no? eh, pero si en cambio pues no está la, la cultura can ¿no? esto que se conoce como los canis no pues sí no si se lo es más de Eh, pues no sé, me ¿no? imagino es una plaza aquí ¿no? pues en, el, en el pueblo en cualquier sitio y tal ¿no? donde hay gente que desarrolla una forma de identidad un lenguaje, ¿no? una forma de ser una forma de vestir, de, ser, de relacionarse con los demás, ¿no? esta cosa ¿no? que se llama lo local cani, ¿no? Jonathan Lachoni y tal. Es decir, pues en, en cambio digamos eh, eh, Inditex ¿no? no genera Lachoni, ¿no? no no genera el mundo para que venga a comprar, sino que se queda atento ¿no? a esa forma de vida y te genera pues un pantalón rosa fusi en el Bresca, es decir porque existe la choni, existe el pantalón rosa fusi en el Bresca y no al revés o sea, no tiene que gastar publicidad ni invertir. En ese sentido es cuando decimos que cada vez más la vida deviene productiva. Vivir y trabajar en una misma cosa, ¿no? Es decir, cuando baja, pues, ¿no? cuando catedrático pasea, ¿no? A, no es Ese ritmo inalterable, ese pulso, ¿no? Esa pose, ¿no? De, de, de, de trajín, ¿no? Por los pasillos de la universidad, ¿no? Es decir, él, él está caminando, pero está trabajando, no solo para la universidad, está trabajando para máximo dute sin que lo sepa, ¿no? Porque la propia productividad, las formas de vida, lo que somos, deviene productivo, ¿no? En sentido, ¿no? Cuando la van y le envía la John y WhatsApp, ¿no? Y marca Chicle, aunque no lo sepa, también está trabajando, ¿no? Está generando el pantalón Rosa Fusia en el Bresca. Esta es la idea de la economía postfordista y cómo la vida de los seres humanos cada vez más, ¿no? en un sentido concreto, se, se, se entrelazan con las con las formas eh, productivas. Y en ese sentido, ¿no? decíamos que las capacidades humanas en cuanto tal son puestas a producir lo que nos define como humanos, ¿no? La capacidad más propia, más nuestra, es la capacidad de lenguaje, ¿no? O sea, nuestro tener lenguaje. Entonces, en ese sentido, vemos hoy eh, cómo podemos señalar un tránsito de la cadena de montaje silenciosa ¿no? de la fábrica, la fábrica Ford, la fábrica de automóviles, donde lo único que se escuchara el estruendo, ¿no? De la, de la, de la maquinaria, el rugido, ¿no? de las cadenas, etcétera. Eh, ese tránsito, al tránsito, lo que podemos llamar una fábrica locuaz, ¿no? Y vamos a ver qué quiere qué quiere decir esto. Dice que hay un paso, ¿no? Hay un tránsito de una producción que es muda eh una cadena de montaje silenciosa eh, a una producción marcada por actos lingüísticos, una producción marcada por secuencia de aserc de aserciones, por interacción eh, simbólica, ¿no? Donde como dice Birno, el el, el verbo se, se se hace carne. Por ejemplo, Claro, el, los, los ejemplos que voy poniendo, digamos, son son ejemplos que intentan ser paradigmáticos, ¿no? que intenta ver cuál es la tendencia hacia la cual no va derivando, estamos inmersos ya, y poco a poco no va, va caminando el, el, la naturaleza del capitalismo hoy. Eh, en ese sentido, lo que ocurre en el interior de los call centers, ¿no? los centros de llamado, es, es muy sintomático. ¿no? Ahí manuel Rodríguez eh, describe estas figuras en el interior de un call center, doy la, la cita y ahora yo la explico, dice... Una larga sala no el intento intentado escribir el interior de un center Dice una larga sala atravesada por dos grandes filas de pladur. A cada lado 20 cabinas, cada una con un monitor, un teclado y una conexión de red. Cerca de 50 jóvenes atienden incesantemente llamadas de teléfono. Anotan sin muchas cesuras los datos de los clientes, su nombre, sus perfiles... Distribuyen servicios de televisión por cable, ayudan a completar la declaración de la renta, venden productos financieros, realizan, realizan censos y e encuestas, asisten a urgencias... Incluso son los primeros en recibir las primeras descargas nerviosas de muchos hombres y mujeres en situaciones de desamparo. Servicios de atención inmediata de las instituciones públicas. En una palabra, hablan, y hablando producen valor. Se trata de los trabajadores del telemarketing. Es decir, vemos como hoy cada vez más existen innumerables modos de, de trabajo que, que no producen objetos materiales. ¿no? Es decir, lo que produce el concentro ¿no? no no ha producido un objeto material, no produce esta botella, ¿no? eh, sino que lo que se ha puesto a producir es una potencia en, en cuanto tal. ¿no? Es una capacidad humana eh, puesta a, a producir. ¿no? El lenguaje puesto a, tra a, a trabajar. Esta identidad entre trabaje, trabajo y, y lenguaje. Es eh, más interesante ver cómo... Eh, ...las facultades que son empleadas... ...durante el tiempo de trabajo... ...son las mismas facultades que se emplean... ...en nuestras relaciones sociales en general... ¿no? ...en un call center alguien... ...convence, consuela, informa... ...miente... ¿no? Eh, ...y esto que hace en el interior del concert... ...es algo que hace también en su vida... ...en su vida cotidiana... ...por lo cual quiere decir... ...que ya no hay una formación... ...un saber que se aprende... ...en el interior del proceso productivo... ¿No? Es decir no no más cuando describe el proceso de surgimiento de la gran industria dice más claro, tú la capacidad de poner la maquinaria de introducir a los obreros y ponerlos a cooperar enseñaros a producir pues la máquina está así el pistón para allá no sé qué ¿no? es decir hoy en cambio no necesitamos un centro productivo que nos enseña a producir sino que ya venimos no son capacidades que se aprenden en un espacio extralaboral. laboralal ¿no? es, es este quizás otro ejemplo más la eh, y eh, de cómo no el esto de vida y trabajo que son una y la misma cosa las cualidades de la fuerza de trabajo hoy eh, ¿no? es decir, la, la capacidad o la sonrisa de la zafata la zafata de Bueling no la, la, la aprende en su casa no, ¿No? le dice Bueling como tiene que, que no como tiene que sonreír no y sonriendo genera valor por porque, no? porque es propio de Entonces, este tipo de, de formas nada ¿no? las que nos, nos vamos eh, refiriendo y eh lo cual se, se produce una crisis de, ¿no? de la teoría del valor en un sentido marxista ¿no? lo que más describe como la, como la teoría de valor es decir, que capacidad de trabajo abstracto ¿no? que capacidad de trabajo humano hay detrás, subyace a cada objeto eh, es decir si, el, ¿no? si fuéramos a definir el, el valor de un vaso de plástico pues Marx nos diría, bueno, pues contemos cuántas horas de trabajo se ha invertido para hacer esto entonces uno dice, pues el plástico no sé cuánto el tal, x tal, el tal pom, diez horas ¿no? si la para botellas se han invertido 30 eh, 40 pues entonces la botella da el doble de valor que el vaso ¿no? es decir en la sociedad fordista la sociedad industrial todo era medible no todo era cuantificable era, era posible determinar entonces se hacía el trabajo excedente el, el trabajo necesario entonces aparecía la plusvalía por tanto la explotación los derechos el no sé qué no todo circulaba en torno a en torno a la idea del, del valor pero la pregunta hoy entonces es ¿Cómo se mide ¿no? el, el, o qué valor tiene cuando una idea, ¿no? el hecho de que se te ocurra una idea? o ¿Qué valor se le atribuye al capital humano que proviene de la, experien de la experiencia de una empresa? o ¿Cómo se, se le genera valor ¿no? a la confianza que en una empresa deposita el, el banquero, que una empresa puede depositar los poderes públicos, en las autoridades locales, en los clientes? ¿Cómo evaluar un activo in inmaterial? Cómo valorar ¿no? los costos de un bien común, si las condiciones de su producción remiten a la educación, a la sanidad, etcétera, cómo establecer la distribución de la riqueza, no es decir, aquí se genera eh, en algún modo una eh, una crisis ¿no? de la teoría del valor por qué formas de producción que no son cuantificables, ¿no? Es decir, cómo cómo se paga, ¿no? Lo que hago dentro de un call center si soy solo aprendí fuera. Entonces, cuando estado trabajando y no, ¿no? Es decir, cuando aprendí cu cuando uno aprende a mentir y eso se pone luego a producir, cuándo, ¿no? Es decir, este es el, el, el problema de, de la desmedida al que nos al que nos enfrentamos. Y si esto es así, ¿no? si ¿no? Por hacer un si esto es una fábrica social ¿no? si ya no solo hay un único centro de producción sino que se ha extendido al conjunto de la sociedad eh, si nuestras capacidades son puestas a producir pero si no producimos dentro sino que producimos sino si que hemos aprendido fuera entonces lo que hace el Concenter entonces lo que hace la tienda de Bresca entonces lo que lo que hace el Capital hoy no es tanto montar una estructura de explotación sino, una estructura, sino, sino un dispositivo de captura es decir la tesis fuerte, ¿no? a ver si entendemos esta esta idea, es que el capital ¿no? hoy es una especie de virus ¿no? que vive del trabajo ajeno, o si sea, el capital vive del trabajo ajeno como el virus del ADN, ¿no? lo que hace es que lo parasita, si cuando se monta en, en los inicios de la industria, ¿no? los sobre los campesinos ingleses después de las expropiaciones y los cómos que se integran a la, a la, a la nueva industria, Pues ellos tenían sus formas de ser campesinas, ¿no? Sus su ritmos, sus formas de vida, etcétera, absolutamente deficientes, ¿no? Para el trabajo que se le pedía, se tenía que inscribir en una fábrica, en una vida urbana, se tenía que integrar a un ritmo determinado, un saber hacer que no sabía, etcétera. Es decir, el, capital, el capitalista tenía que enseñarle a, a producir, hoy en cambio... Eh, no necesitamos, ¿no? Hoy, hoy el capital digamos no no no es el, el agente creador que nos enseña a producir, sino el agente que capta, ¿no? Eso que sabemos hacer, esas capacidades que hemos aprendido en los espacios extralaborales, los captura y los pone a, y los pone a producir, ¿no? Nadie le enseña al catedrático cómo tiene que, ¿no? que caminar para generar el máximo útil. Nadie le enseña en el center no cómo tiene que mentir o cómo, qué, qué significa la mentira en ¿no? una persona, como se informa, etcétera, sino que en la, ¿no? la, la prueba de recursos humanos, los ¿no? o sea, recursos humanos es eso, no o se muéstrame que sabes. ¿no? Entonces, ¿no? en ese sentido, dice, eres apto no para el trabajo. Y eso quiere decir, eres apto para ser capturado por mi dispositivo de, de, de captura. De ahí también, ¿no?, la, la, la posibilidad y la capacidad que hoy tiene la fuerza de trabajo de, de constituir instituciones autónomas, ¿no?, en el sentido de que cada vez más, ¿no?, eh, esas capacidades son son nuestras, son mías, es decir, ¿no?, lo que hacemos nosotros en la universidad, eh, en teoría, digamos, o sea, yo necesito a la universidad, ¿no?, es decir, yo necesito al Estado, o necesitaría a la empresa y que si fuera una universidad privada… Porque ellos, digamos, no me otorga la nómina, etcétera, yo tengo una relación con ellos en ese sentido. Pero yo no lo necesito a ellos para producir, porque la capacidad es mía, digamos. Es decir, la, la maquinaria hoy cada vez más, si en la, en la época de la manufactura ¿no? la gente eh, creaba la máquina, ¿no? creaba el telar con el que cosía y luego durante la época fordista el hombre en la máquina se entendió ¿no? como una prótesis del hombre hacia allí donde el hombre no llegaba ¿no? para hacer el coche, entonces necesitamos generar una maquinaria que con la ayuda del hombre la pudiera generar, ¿no? todas las películas del robot de no sé qué, no es esa prótesis de, de nuestro brazo para llegar donde yo no llego, hoy en cambio estaríamos en el tercera fase donde no solo no generamos la maquinaria no solo no somos una extensión de la maquinaria, sino que hemos devenido máquina Pues de medio máquina en el sentido de que ¿no? las capacidades que son productivas, ¿no? Si la producción generaba coches, hoy el que producen ideas soy yo. Y soy yo, ¿no? Es decir, es un cuerpo que piensa que vive y tal, ¿no? Entonces las capacidades cada vez más estarían integradas aquí. Pues, ¿no? Si yo me retiro, digamos, de la, de la universidad, ¿no? si nos reuníamos mañana todos los profesores de la universidad y montamos otra, la universidad no le queda más que decir, oigan, vengan, ¿no? Oigan, vengan aquí, pero yo la capacidad me la he retirado. En teoría no te necesito para nada, no te necesito para nada, ¿no? Esto sería complicado, digamos, de entender por qué por esto ocurre así, ¿no? Eh, por tanto, opera de algo que es previo, ¿no? Hay una, hay una anterioridad ontológica en la producción que es previo que el capital lo capta, ¿no? No se genera en ese, en ese momento. Eh, voy a ir un poco rápido y descender a esto. Eh, entonces, otra cosa antes de decir ya lo, lo, de la, lo de la deuda, eh, es que la fuerza de trabajo hoy, si esto es así... Eh, entonces si la fuerza de trabajo funciona ¿no? se desdobla la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo alguien que vende su trabajo pero también es un capital al mismo tiempo eh, es decir si no es el capitalista ¿no? el que me enseña ¿no? que produce esta, esta cosa de ¿no? la pertenencia a la empresa ¿no? La, la formación en el interior de la, de la empresa, el saber que te lo enseñan, no si no es algo que cada vez más ¿no? yo lo aprendo fuera, entonces tengo que funcionar, no si soy la máquina, tengo que funcionar como si fuera mi propio capital, ¿no? lo que Foucault llamará somos empresarios de sí mismo, cada vez más ¿no? somos un currículum vitae andante, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar nuestras capacidades, no en los planes educativos en la infancia educativa, hoy no es esta idea del niño hay que hay que enseñarlo a que sea emprendedor no, esta idea de la, del, ¿no? Del, del, del saber que los jóvenes sean emprendedores y creativos y activos las universidades tienen que crear gente de la excelencia es decir tenemos que producir vidas que se puedan ser productivas ¿no? entonces en ese sentido ¿no? yo cuando me presento ante un eh, ante una empresa de recursos humanos para que me contraten yo no solo vendo la capacidad que tengo sino vendo una vida que tengo, es decir, ¿no? Vivir, digamos, ya no solo es, es, decir, no no solo vivimos, sino que, para decir, tenemos una vida, o sea, tenemos una vida de la que hacernos cargo, de la que moldearla, de la que intensificarla, de la que normalizarla, la que hacerla atractiva para poder venderla, ¿no? Decir, entonces yo devengo fuerza de trabajo y devengo capital porque yo me vendo a mí mismo, ¿no? Este es la, la, la, el doble juego en el que la fuerza de trabajo funcionaría, ¿no? Entonces, en ese sentido... El, el dispositivo de captura o los más más potente que hay es el, la cuestión de lo financiero y de la y de la, de la deuda eh, porque la la financiarización de la economía no lejos de estar contrapuesta de un tipo así como de economía real na decir uno siempre dice no no hay un discurso ¿no? que podría ser este no él diría, bueno, tenemos un problema tenemos un problema, es que hay una economía financiera no sé qué se llama la economía de casino ¿no? es que esto es una economía de casino entonces, si la economía de casino la eliminamos ¿no? si toda la especulación y la generación de valor de nada, lo eliminamos y volvemos otra vez a una economía productiva real, de no sé qué, pues entonces ya está mi crisis esto está solucionado mañana operar así o pensar así yo creo que es mi opinión, digamos, es no entender o entender equivocadamente ¿no? la, la verdadera naturaleza del, del proceso de, de cómo funciona la, la financiarización y la deuda de la economía. Porque yo no creo que sea algo que se contraponga a la economía real, ¿no? es una ficticia, esta cosa del, del casino, de lo, de lo especulativo, eh, sino que es la forma propiamente eh, adecuada ¿no? del, del capitalismo hoy para uh, realizar esta, esta captura eh, <coughs> y explico por uh, explico por qué no quiero alargarme por aquí pero eh, la fi financiarización de la economía lo que intenta hacer eh, es reunir esos capitales fijos que han venido independiente es decir es un proceso de trabajo eh, que desplaza y aumenta enormemente eh, la mediación en la explotación del trabajo. De alguna forma lo que estamos viviendo hoy es otra vez, ¿no? esta es la que más ha hablado de la economía originaria, eh, es el, el, el proceso de los enclosur, ¿no? que se dice en inglés, el, la, el, el proceso mediante los cuales los campesinos que vivían de y sobre la tierra como bien común fueron expulsados por distintos procesos de, de pri privatización y, y de visión de la Tierra. De la misma forma, hoy, la lógica financiera produce un bien común que luego divide y privatiza. Es decir, eh, hoy hay una expropiación y una privatización. ¿no? Cuando se habla de la, de la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, ¿no? la privatización de los servicios públicos, esos son elementos comunes que se han construido, instituciones que se han ido construido a lo largo de, de, de, de muchos años y de, y de muchas eh, luchas, ¿no? que son producciones colectivas del hombre, eh, que las, las construyó para la el mismo salvaguarda del hombre, ¿no? Es decir, entonces, eso que hemos construido en común durante muchos años, ¿no? como aquellos comunes que han generado los ingleses en el campo, el capitalismo los intenta capturar, ¿no? O sea, nuevamente no genera, la, no genera un sistema sanitario ¿no? no ha generado un gran sistema educativo sino que lo ha, lo, lo ha capturado y la forma que tiene de capturar eso es decir, no, es, no es incrustándose solo dentro de ahí sino que la financiación la generación de la deuda y ahora vamos a ver cómo, cómo, cómo operaría la, la idea de la deuda eh, lo que hace es situar la producción en, en, en otro lado lo que hace es eh, sujetarnos ¿no? después va a ser un poco un poco abstracto pero vamos a descender hay una relación de sujeción de lo financiero y la deuda respecto a muchas de las instituciones comunes que, que hemos creado los, los, los seres humanos y explico por qué porque la deuda hoy el verdadero reembolso ¿no? de, de, de la deuda deuda hipótica hipotecaria eh, deuda para ama la, la matrícula en una universidad, Eh, deuda de consumo ¿no? y aquí todavía en el español la cuestión de la deuda eh, ¿no? como estamos todavía digamos, ¿no? cayendo ¿no? Y, y haciendo la, la reconversión ¿no? hacia hacia una neoliberal, neoliberalización ¿no? hacia el, el proyecto que ya por ejemplo Chile ¿no? que es uno de, un país paradigmático ¿no? estuve tres meses, cuatro meses en Chile el, el año pasado, es un lugar paradigmático Eh, ¿no? ya fue laboratorio, ¿no? precisamente con Pinochet de, de los proyect, del proyecto ne, ne, eh, eh, claro, del proyecto de la, de español, después del proceso de, de, de, de transición, eh, claro, en los años 70 80 ya bien podría haber tirado hacer la sociedad de la información no puede haber sido evolucionó que pero no lo hizo finlandia no que es un país de nada y es la séptima economía mundial por aquí lo hicimos un poco a la española no será la picaresca ladrillo pelotazo no aquí ya son los bolsillos etcétera ¿no? entonces eh, entonces aquí como todavía estamos en esa reconversión europea también hacia un modelo que por ejemplo en muchos lugares de latinoamérica ya habían ya habían vivido quizás todavía esta idea del hombre endeudado ¿no? como dice el Lazzarato no, no, no, no sea tan, tan evidente porque solo lo hemos visto en el plano de la hipoteca eh, pero en otros lugares en Estados Unidos no digamos la cuestión de, uno decir de que uno por ejemplo en Chile no un salario mínimo de 300 y pico euros y la universidad pública mensual cuesta 300 euros ¿no? eh, y las posibilidades de endeudamiento que, que, que el Estado ¿no? y las entidades financieras otorgan eh, ¿no? en, final, en endeudamiento también ¿no? las propias supermercados tienen su posibilidad de endeudamiento es, decir, es común en conta gente pues con no sé, 8 9 10 12.000 mil euros de capacidad de endeudamiento de, de consumo con, con un salario mínimo la mitad que, que aquí eh, digo que aquí entonces todavía pero estamos definiendo también un poco no la tendencia hacia hacia lo que vamos hacia lo que se nos, se nos viene Entonces, digo que el reembolso de la deuda no se hace solo en, en a partir de la moneda, sino a través de los esfuerzos que tenemos que hacer los deudores para maximizar nuestra empleabilidad, para maximizar nuestra capacidad o la posibilidad de volver a ser en, en empleado. Es decir, es la idea de estar disponible y movilizable siempre en el mercado de trabajo. Por ejemplo, es muy sintomático en Brasil, cuando hubo las últimas movilizaciones... Por el precio del, del transporte ¿no? que mucha gente dijo eh, pero bueno por, por, por 50 o ¿no? la que han montado, ¿no? esta movilización enorme eh, por el precio del billete del, del, del transporte o sea, ¿no? no habrá cosas más importantes por las que movilizarse claro, lo que la gente no entendía es que la posibilidad de transporte la posibilidad de la movilidad es lo que les permite a ello, ¿no? en esta idea que decimos que la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo y capital de sí mismo les permitía revalorizarse continuamente buscar trabajo, asistir a un curso de formación ir aquí y allá no es decir la posibilidad de la movilidad era lo que lo que podía posibilitaba ¿no? hacer de una vida un comportamiento, conformarla a las necesidades del, del, del mercado por tanto el Todo este tránsito que viene marcado eh, por los procesos de mantenimiento del estado del bienestar, de privatizaciones, de individua individualización de relaciones eh, laborales, eh, que hace ¿no? que la gente se tenga que, que endeudar para acceder a los servicios como la educación, la formación, la movilidad, la sanidad, la previsión, el, la, la, la dependencia, etcétera Se puede entender, y vamos a ver con la charato cómo lo, cómo lo hace, a partir de una fuente directa de, de, de valorización. Primero porque, por ejemplo, Azzarato está lo hace muy interesante, él ve cómo en, cómo en alemán el concepto de, du, de culpa, ¿no? Schuld, de, de deuda, perdón, Schuld, ¿no? y, y culpa Schulden, o ¿no? al revés, Schulden, Schuld, tiene la misma etimología. ¿no? Decir, en alemán, deuda y culpa ¿no? podrían ser significar lo mismo. Entonces, ¿en, en qué medida...? El, el, el hombre endeudado ¿no? es, es un hombre que está en culpa está en culpa, ¿no? está, en culpa ¿no? está endeudado y tienes la culpa de, de, de no haber ¿no? de, no, de no pagar todavía no aquello que debes ¿no? estás en deuda y quiere decir que estás en, en, en culpa de alguna forma la deuda entonces contiene una ética propia ¿no? es decir, es, es una ética que es diferente y complementaria de, la, de lo que fue la ética del, del trabajo en otras décadas, ¿no? Si la ética del trabajo era la ética de la idea del esfuerzo, de la, de la idea de la, de la recompensa, la ética del trabajo tiene que ver con una ética de la promesa. Em eh, mientras que la ética del trabajo nacía desde el sujeto que ¿no? el sujeto que lo ¿no? que tiene que hacer su trabajo porque no es mi deber no estaría día del trabajo como el deber entonces mi ética como trabajador se funda en lo que es mi obligación en cumplir etcétera eh, la deuda comienza con una constricción construcción externa ¿no? que es la deuda pero que luego el hombre interioriza ¿no? pero ya no, no no sale de uno ¿no? sino que es un exterior que se que se inscruta en el, en el inscr inscribe en el en el, en, el, en el hombre. Porque la deuda tiene un componente muy potente y es que, aun operando en el tiempo presente, no estar en deuda, es una explotación también del tiempo futuro. Es decir, ¿eh, no? hay una relación de sujeción con algo que, ¿no? es decir, yo tengo que trabajar hoy, no para, antes no, cuando uno no tiene deuda, ¿no? el trabajador anterior trabajaba eh, para recibir no el salario la sea la recompensa al final del mes. Hoy uno no trabaja no para obtener la recompensa sino para salvar una deuda en tanto lo que trabajo y sirve ¿no? no no para gastar lo que tenga en este tiempo ¿no? sino para gastar lo que todavía no tengo hay una explotación del tiempo futuro ¿no? esta sería las dos dimensiones que tiene la quien tiene la, la deuda la explotación del tiempo presente y al mismo tiempo la explotación del, del, del tiempo futuro dice el aalrato la deuda oculta la productividad de los trabajadores, pero esclarece su subordinación. El trabajo explotado es moldeado en una relación mistificada, el régimen salarial, pero su productividad es claramente medida con arreglo a la norma, el tiempo de trabajo. En cambio, ahora la productividad está cada vez más oculta, a medida que las divisiones entre tiempo de trabajo y tiempo de vida se tornan crecientemente borrosas. Para sobrevivir, el endeudado debe vender todo su tiempo de vida. Así pues... ...quienes están sometidos de este modo a la deuda... ...aparecen, incluso ante sus propios ojos... ...principalmente como consumidores... ...y no como productores... ...sí, claro que producen... ...pero trabajan para pagar sus deudas... ...de las cuales son responsables porque consumen... ...de esta suerte, en contraposición... ...al mito del intercambio igual... ...la relación de deudor a creedor... ...tiene la virtud de desenmascarar... ...las enormes desigualdades... ...en las que se basa la sociedad capitalista... sino ya no es el... ...pasamos del, del, del, del trabajador productor al deudor consumidor ¿no? es decir uno parece no que no trabaja porque lo que hace es pagar deuda parece que no produce porque lo que hace continuamente es, es, es consumir no es una producción que ha devenido consumo eh... esto digamos sería no por concluir eh, como como en los últimos, las últimas décadas la, la, la fuerza de trabajo ha perdido un, un 40 o un 50% de la, de, del poder adquisitivo que, que tenía ¿no? es decir, la, todas las bajadas de, de, de salario no lo que va a provocar no es solo que tengamos menos poder adquisitivo sino que para, con, para conseguirlo nos vamos a tener que endeudar y la deuda tiene una precondición que son las condiciones de precariedad ¿no? es decir ¿no? la, la, la uno se endeuda porque hay unas condiciones anteriores que son las condiciones de, de precariedad. Entonces, ¿no? Cuando se dice hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O sea, esto tiene dos problemas. Uno, atender a, intentar a ver al individuo como responsable individual de lo que ha hecho, ¿no? Usted ha vivido por encima de sus posibilidades, se endeudó, por tanto, la culpa tiene que establecer una recompensa. Eh, y segundo, desde un punto de vista filosófico tiene un problema porque es un problema lógico. Es decir, uno no, no puede vivir por encima de las posibilidades, ¿no? Es decir, si si, ¿no? la, si, si vive si tiene una posibilidad es porque la posibilidad existe ¿no? si no, ¿no? decía es que, posible no yo tenía la posibilidad de comprar una casa porque si no hubiera tenido la posibilidad de comprar una casa no lo hubiera comprado ¿no? porque tengocó vivir por encima de lo que es posible no dice saltó 8 metros más de lo que de lo que un ser humano puede ¿no? entonces la posibilidad es saltar digamos lo que uno puede saltar no no puede saltar más allá de la posibilidad eh, entonces en ese en ese sentido lo que hay es el capital lo que genera no es son posibilidades de ¿eh? en frente a la dotación del salario ¿no? del, del trabajo realizado eh, lo que es una relación de sujeción entregando capacidad de consumo a través de la a través de la deuda ¿no? y eso comporta unas relaciones de sujeción muy fuerte eh, porque comporta ¿no? la, la obligatoriedad el trabajo no se convierte en un derecho se convierte en una obligación permanente en la cual un individuo se tiene que moldear tiene que, que normalizarse tiene que adoptar un estilo de vida tal que le permita pagar esa recompensa futura a la que está atrapado bueno pues esto es un poco no la idea de, de, de, de los cambios yo, yo creo lo que estamos asistiendo y cómo operaría el capital en, en esa estructura de explotación cómo se va modificando en paralelo a las transformaciones productivas que vamos asistiendo hoy, hoy día ¿no? bueno, pues, pues eso sería un poco lo que quería contar muchas gracias Antonio <coughs> muy interesante la la, la conferencia la, la, la argumentación eh, ahora sobra el turno de preguntas, si no sé si algún té alguna pregunta fe. Bueno, bien. Ah, yo tengo un par, pero eh, es que cuando comentabas eh lo de bueno todo lo, todo lo referente a lo de que nos capturan ¿no? básicamente capturan todo lo que hacemos me, me acordaba un curso que hice hace tiempo de esto de crear tu marca personal no que eres tú el que el que te tienes que acabar vendiendo y demás pero claro eso es interesante pero por otra parte pienso eh, de, de esa manera no deberían fomentar también que la que el acceso a la educación que al fin y al cabo es performativa para ti mismo porque te ayuda a crearte fuera fuera más accesible más económico porque eso haría que pudieran capturar sujetos más más cualificados porque al fin y al cabo no creas eh, es verdad que capturas lo que ya existe pero también te interesa que exista algo que, que ya valga ¿no? porque todo esto también lo relaciono yo no sé si si sí, así groseramente pero yo creo que también tiene aceleración con lo de que las empresas cada vez invierten menos en formación porque quieren comprar mano de obra ya que, que se ponga a producir desde el primer día porque ya son actitudes que conocen ¿no? uh -huh. pero no todas las actitudes son tan básicas como mentir y demás que solo aprendes en tu casa sino que hay actitudes pues de, de tipo académico de tipo profesional eh, que también están dificultadas por el mismo hecho que comentaba no de que cada vez eh, vamos a atender más al modelo americano de endeudarnos para poder eh, estudiar, con lo cual eh, no, no sé si sí, sí, estoy la claro es un poco contraproducente o, o realmente está bien pensado a, así lo, lo que, o sea, efectivamente digamos, es una forma de... me parece que esa sería la forma más bien pensada ¿no? bien intencionada, de <risas> la más noble de pensar, la otra es decir eh los padres van a van a inscribir pase lo que pase a sus hijos en el colegio todo el mundo va a querer intentar otorgar al precio que sea una educación a sus hijos, la gente cuando está enferma va a ir al hospital y por muy, ¿no? es decir, el, el, el, por ejemplo los, los procesos de privatización de, de la sanidad en muchos lugares ¿qué hacen? Eh, ¿no? o sea, como es una, una forma clásica de, de destruir la, la educación pública, por ejemplo en Madrid? hacen el siguiente razonamiento si en la, en la educación pública no está conformada por una pluralidad de, de, ¿no? de, de, de sujetos sociales, etcétera, entonces ellos dicen bueno, vamos a general ¿no? al lado de, de, un, de un barrio ¿no? con familias desestructuradas con problemas de integración ¿no? con personas inmigrantes que todavía no han, no han entendido la, la lengua eh, o en lugares que simplemente donde haya niveles de delincuencia más alto que en, que en otros ¿no? unos problemas sociales de los barrios muy importantes entonces cogemos y ponemos en un colegio al lado eh, privado a un precio más o menos ¿no? que una clase media que ibera puede, puede acceder y en cambio no si, si antes teníamos un 20% ¿no? de niños por dientes de, de familias con, con problemas serios y un 80% de, de eso término horrible, ¿no? que se llama familias normalizadas entonces yo saco ¿no? al, al será si laáis la, se si invierto pongo 80 20 obviamente no lo que produce es que ese 20% que tiene la capacidad de consumir o la capacidad de endeudarse va a invertir en la educación de sus hijos porque va a entender que tiene una educación de calidad etcétera si ¿no? es decir, lo mismo que, que ocurrió con el profesor de sanidad está analizando aquellos eh, prácticas médicas más costosas no en los hospitales entonces se muestra que son deficiente por tanto hay que entonces eh, en ese sentido se juega con algo que en otros lugares ya ha funcionado y es que la gente, ¿no? Claro, esto uno hacia el, el, el doctor hace un montón de años, tiene una carrera eh, y claro, hoy ya el, el, el máster vale como siete veces más de lo que valía hace 10 años. Y la gente lo sigue lo sigue pagando. Es decir, habrá un momento, ¿no? En el que ya se está viendo la universidad de una capacidad de poder adquisitivo enorme, pero entonces vendan todo el programa, ya no de ayuda así de beca, ¿no? sino todo el programa de de posibles deudas, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos en Chile, en que tú empiezas a trabajar y ya hay un 10, un 15% de tu salario que durante X años lo vas a, a invertir en, en, en pagar la deuda que debes. ¿No? Ese mismo razonamiento podemos hacer. Entonces, al Estado también, ¿no? Al capital le interesaría pues, que la gente viera muy bien. ¿Por qué no, no abaratamos los costes de la vivienda? Porque mientras más confort y más seguridad y mejor cuidada esté la la fuerza de trabajo pero pues es el pensamiento de la creación del estado del bienestar esto es post-45 ya no es post-70 ¿No? mientras más cuidada ¿no? esté la, la fuerza de trabajo mejor producirá entonces por qué someterla ¿no? a estos no está ¿no? mitad vas pueda consumir ¿no? mientras más capacidad tenga de consumo etcétera más felice estarán ¿no? entonces por qué someterla a esta relación de, de sujeción pues en paralelo que para lo que paga el mundo no es evidente que el 50% del sueldo no de que pagar a pagar un, un alquiler o a pagar una hipoteca ¿no? pues esto se irá incrementando y será entendiendo lo que eh, que hay otros bienes de, ¿no? como el ser extracinado son lo que haya que, que pagar por que pagar por ello ¿no? yo creo que claro que esto que la, la escuela la economista de la escuela de Chicago vieron y dijeron Claro, si luego ¿no? y se intentó frenar al monstruo de la Unión Soviética ¿no? y entonces a partir de después de la Segunda Guerra Mundial se creó un Estado amplio, ¿no? un Estado que desarrollaba industria, que empezaba generar pleno empleo de salarios altos, con altos niveles de consumo, ¿no? con derechos laborales eh, más o menos reconocidos ¿no? es negociación entre obreros patronal y Estado, ¿no? y se generó ¿no? esos años de creación del Estado de Ministerio en Europa hablamos en eh, el segundo ministro de la cual de Chicago los años 70 dijeron ostras sí pero es que esto es decir mientras mayor seguridad sienta no la, la clase trabajadora las reivindicaciones van a ser más más más más y más entonces si seguimos aquí en ¿no? el camino al socialismo decían ellos nos quedan dos días no hasta generar digamos un estoy igual de gordo que la Unión, so la Unión Soviética entonces empieza ¿no? generación a partir de Tache, Reagan y toda la estructuración neoliberal a intentar cortar eso no es un modo de sujeción mucho más fuerte y el modelo no bienestarista que es el que estamos del que estamos en que estamos saliendo eh, yo creo que okay, quería por ahí pero no crees que también esto es como un péndulo quiero decir eh, eh, cuando empiezas a tensar la cuerda por un lado se te va se te va a romper por un lado pero de tanto tensarla por el otro al final quiero decir tampoco hay que creo se, se come a hacer la falacia naturalista de pensar que si una cosa está funcionando ahora es porque realmente todo está bien pensado para que funcione así y para que funcione en un futuro uh -huh. pero yo evidencio también la posibilidad de colapso al fin y al cabo porque, por ejemplo lo, lo, eh, no un colapso en, en un sentido a lo mejor de la evolución que también podría producirse, sino un colapso de, de no satisfacer las necesidades que el mismo capital le quiere es decir lo que decías, no por ejemplo, es verdad que la gente sigue pagando tasas Eh, para, para matricularse y tal pero a nivel universitario también la tasa de abandono es verdad que está creciendo, seguramente va a crecer más y dentro del de, día de mañana a lo mejor necesitas personas que sepan hacer determinadas cosas y no, la, no las vas a tener porque también hay un proceso de, de elitización de, y de conformación de, de, de clases muy claras ¿no? es decir, después de la democratización de la universidad en el español eh, ahora mucha gente ¿no? la que accedió a yo lo hizo Eh, se dio cuenta de que de ¿no? Desde esta idea no muy muy ¿cómo se dice? muy muy, muy popular esto ¿no? de hoy un título en universidad no vale nada es como tener un trap, etc. ¿no? entonces también hay proceso de configuración de, de élites eh, ¿no? en el mismo cuerpo social ¿no? en este caso el estado español se van a ir dando dinámicas obviamente eh, o sea si dentro de Europa ¿no? ya nos, ¿no? tenemos designado el lugar nuestros gobernantes los aceptan encantados porque lo aceptan en los años 80 entonces hoy también no esta idea de ser el, ¿no? el, el especie el chiringuito de, de Europa de ¿no? vender sol, sol playa y poco más también dentro se van dando unas lógicas de creación de, de gente que quiere salir de Quiere ser de ahí pero desde el mismo interior, ¿no? Entonces estos procesos de elitización de la, de la educación, yo creo también que, que van por ahí, ¿no? Es decir, no, no va a una universalización. También este Estado va a necesitar y muchos camareros, ¿no? Gente que esté que no le importe no ser explotada, que tampoco tenga muchos intereses intelectuales como para no aguantar, ¿no? Esta cosa digamos, ¿no? gente que vino a la universidad o aguantábamos los verano trabajando en el en el bar de que acabara ¿no? Para ahorrar dinero y durante el año más o menos sobrevivir, ¿no? a la matrícula y poco más. Necesitamos gente, ¿no? Necesita gente del Estado que no tenga la capacidad de imaginarse, ¿no? en otro universo y mundo posible, ¿no? Y eso también se hace impidiendo el acceso a la posibilidad de la universidad, que no sea ni siquiera como imaginable, ¿no? Es decir, igual que, ¿no? muchos de nuestros abuelos, tatarabuelos nunca se imaginaron que podría ir a la universidad, volveremos otra vez, ¿no? A ese, a ese universo en el que pues no sé, igual que no te imaginas no sé comprándote una isla, pues habrá gente que no se imagine estudiando en la universidad porque ese era un mundo cerrado para para unos pocos ¿no? y eso es un proceso que o sea, lo que estamos dentro de la universidad vemos que se está que se está poniendo en marcha obviamente es la expulsión o ¿no? es la desdemocratización de la democratización de la universidad ¿no? es decir es, es otra vez la vuelta a, a, la, a la tortilla yo creo que, que la cosa también va, va por ahí me parece no sé bueno. <risa> digo es como muy ¿no? el discurso ¿no? de ¿no? como se van cambiando incluso los planes de estudio ¿no? que es qué carreras se van dando más o menos los procesos de mercantilización de, de la universidad ¿no? hacer de la universidad una especie de formación profesional pero algo más compleja etcétera eh, responden a responden yo creo que a, que a eso eh, No sé si te, alguna pregunta más a Ferli, a Antonio el, el, el hecho de desplazar ...el aspecto de globalización... ...de desplazar hacia países... ...más emergentes... ...la producción manual... ...es, es un poco la llave que nos, que nos lleva... esta producción ya no está ligada... ...a esta, a esta manipulación... O ...normal de los elementos... no ...este quizás sea un factor... ...que, que sea clave... Para, ...para interpretar todo esto... ...pero hasta qué punto cuando estos países... ...yo creo que en este momento ...ya hay una empresa que está saliendo de China... e ...intenta volver aquí... Porque quizás necesita unos procesos más de fiabilidad y de entregas y todo esto. ¿Hasta qué punto puede haber un retorno así? Porque, por ejemplo, Inditex eh, está está cosiendo en estos países, incluso en barcos de traslado de una zona a otra. Es un paro de los de Inditex muy interesante, o sea, porque es la producción en, just in time, ¿no? en, el, en, el, en el momento. De hecho, desde los barcos les van diciendo... Pues en, la, ¿no? en Dinamarca se están vendiendo tantas camisetas con el bolsillo aquí fu y la envía, ¿no? Es la producción inmediata y lo que no fuera no sirve, no sé si lo tirarán o lo rebotarán. Entonces la producción inmediata, ¿no?, de, del, del co de coger el código del consumidor y eso ¿no? facto ya, ¿no?, en, enviarlo al, al, al segundo, ¿no? Es casi que es casi, ¿no? Zara produce ropa, digamos, a la velocidad que uno envía un email casi, ¿no?, Cara, aquí es interesante, ¿no? Harvey tiene esta tesis de que de que el capitalismo es crisis, pero es crisis de desplazamiento, ¿no? Como como las es crisis que se van desplazando eh, y en cada en momentos por razones geopolíticas, económicas, cada lugar del mundo, ¿no? va, va ocupando, eh, pues uno todavía es el centro financiero, luego por por distintas circunstancias históricas y contingente, ¿no? Se van y hoy obviamente lo que tenemos es un es un sur, ¿no? En sentido amplio convertido en fábrica y un norte convertido en empresa ¿no? por así por así decir pero también se está dando en paralelo este proceso que algunos han llamado de brasileñización de occidente ¿no? es decir ¿no? aquellas condiciones ¿no? depravadas ¿no? De, de, de escasez de derechos la, laborales de explotación etcétera que parecían ¿no? confinadas a obras ¿no? la favela no como el, como el modelo de, de, de se empieza a introducir cada vez más ¿no? en las urbes metropolitanas de, de, de lo que otro grano era occidente el paraíso del, del estado del bienestar etcétera ¿no? entonces es interesante ver no como el sur se introduce en el norte no como hay una brasileñaización que se llama del, del, del, del sur al norte eh, y ahí digamos en ese proceso de recomposición geopolítica actual va a ser muy interesante no ver cómo se van a mover los actores y finalmente qué va que va a suceder, ¿no? Un país emergente como Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, así que sí, ¿no? Nuevamente, digamos, también en esto con la economía post-jordista, a priori, se daba un proceso nuevamente de colonización, otra vez eh, económica, ¿no? Eh, eh, pero en paralelo a, a ello, yo creo que hay un elemento, ¿no? Que, es analizarlo así, yo creo que, y que es cierto pero no se ha atendido bastante ¿no? a, a este proceso ¿no? el proceso de la brasil el proceso de devenir brasil del mundo no el proceso de, de que ya la villa y la favela ya no es ¿no? el patrimonio por así decirlo exclusiva no sino que en medida ¿no? la, los radios las periferias etcétera empiezan a devenir también en esto a eso todavía no se le ha no se le ha presta atención y yo creo que es un fenómeno que está empezando a ocurrir y muy y como muy marcado ¿no? muy muy bueno, de hecho, no sé, los años ¿no? 80 o quizás los 90 en, en esta España la periferia de los lugares, ostras, no era la periferia de hoy incluso, ¿no? Era, eran lugares mucho más denso, ¿no? Y había un nivel de, no sé, de violencia, ¿no? de, de, de tal, así como mucho más fuerte y esto probablemente, ¿no? A medida que, que el poder adquisitivo de mucha gente empieza a descender, etcétera probablemente volveremos otra vez nota que era del del can en el Kenoner Gink y de ¿no? lo no secreto, sé aquellas cosas así de la España profunda dura eh, pues esto lo ¿no? que mucha gente cuenta y como que se aquello se olvida, pues igual, ¿no? Se empieza a a volverlo ¿no? con sus alguna pregunta más? Va. Dons, muchas gracias Antonio, la conferencia que ha estado muy interesante. Eh, recordeu tots els assistents per, per eh, qui vulgui assistir que el, la pròxima xerrada i última del cicle Noves Investigacions serà el proper dimarts eh, aquest cop a la Casa de la Vila a dos quarts de vuit a càrrec de Cristian Zapatero i que parlarà farà una lectura de Martin Heidegger del pensament eh, modern al pensament postmodern moltes gràcies a tothom i molt bona tarda